Mujeres con historia. Hoy es una de esas noches en las que recuperamos a una mujer injustamente ignorada. Ella es una inconformista. Durante toda su vida estuvo realizando una búsqueda interior que le ayudara a través de la filosofía a conocer el género humano y a luchar por lo que ella creía justo. Una revolución obrera que diera dignidad, libertad y posición social a los trabajadores en el mundo Simón Bale, así se llamaba fue una niña típica nacida en París en 1909 a Simón le encantaba compartir juegos con su hermano André al que adoraba sus padres provenían de una familia judía burguesa que se declaraba agnóstica y que estaban preocupados por la educación de los niños su madre tenía mucha personalidad y en vez de quedarse en un sitio tranquilo a la espera del regreso de su esposo cuando estalló la gran guerra decidió seguirle a los diferentes destinos que le enviaban para luchar contra el enemigo Y por supuesto, no iba sola, sino que le acompañaban sus dos hijos, Simón y André. Los niños, pese a tener que interrumpir su educación continuamente, van adelantados en sus estudios. Tienen una infancia diferente y eso les motiva a desarrollar su imaginación y también su intelecto. De pequeños, uno de sus juegos preferidos era jugar a hacer rimas. Hacían versos alejandrinos mientras comían. Siempre fue una familia muy pendiente de fomentar la cultura. Poco a poco, Simón va forjando su personalidad. Desde muy pequeña, es un espíritu libre y analítico que terminará desembocando en su vocación de filósofa. Para Simón, el pensamiento se detiene cuando la experiencia se detiene. Y esta máxima la llevó a la práctica hasta sus finales y tristes consecuencias. En plena adolescencia, tuvo una crisis existencial se llevaba en París en 1924 con 14 años a punto de cumplir los 15 estudiando en el Instituto Henri Faure y no le gustaba el futuro que contemplaba ante ella a 14 años, con 14 años caí en una sin depresión sin fondo, fondo en plena adolescencia, adolescencia. me planteé en serio morir por culpa de la mediocridad de mis facultades, y facultades naturales, naturales. Simón se comparaba con su hermano... ...al que envidiaba por las oportunidades... ...que tenía de poder adentrarse... ...en un mundo mucho más real y atractivo... solo por el hecho de ser hombre... ...un mundo... ...al que Simón quería ceder... ...pero no podía por las barreras... ...que se encontraba al ser mujer... ...esa... ...era su impotencia... ...y lo sentía tan profundamente... ...que le causaba un agudo dolor... ...tanto... ...que prefería morir... ...a quedarse con la miel en los labios sin poder saborear la exploración mental total los que la conocieron como el profesor Galén una de las personas que más le influyó decían que ella era una mujer que se preocupaba por el mundo que se preocupaba por el prójimo era totalmente generosa y eso le hacía ser una chica rara pero a la vez la colmaba de humanidad Simón rendía culto a Platón a Descartes y Kant ellos eran sus auténticos gurús del pensamiento y con ellos aprendió a reflexionar a analizar y a cuestionar uno de sus máximos placeres era charlar con sus amigos tomando café y fumando un cigarrito de todos ellos hay uno que le roba el corazón y el pensamiento él se llama Pierre Letelier pero la cosa no llegó a nada por entonces decide cursar estudios superiores y se matricula en la escuela normal superior es la única mujer de su promoción y el director le pone el apodo de la Virgen Roja un apodo que me retrotrae en el recuerdo de Gilda Algar no sé si os acordáis, la joven española a la que sus compañeros socialistas del partido también la llamaban igual, la Virgen Roja y que, si recordáis acabó asesinada a manos de su propia madre Aurora Rodríguez por querer huir de su control y su sobreprotección Simón, en cambio, siguió su propio camino de libre pensamiento ...cada vez se compromete más contra las injusticias... ...y se vuelve una activista empedernida... ...abandona los estudios en la Escuela Normal Superior... ...y se traslada a Puy en 1931... ...y allí comenzará su historia vital... Además de trabajar como profesora de filosofía enseñando letras, se pone en contacto con los sindicalistas revolucionarios. Ella quiere cambiar las cosas que no le gustan y piensa que esta es la mejor forma. Huye de la típica vida de contraer matrimonio y tener hijos porque su meta, su objetivo, es otro. Eh, probablemente tenía mejores cosas que hacer. Simón tiene una gran riqueza cultural y desea compartirla con sus compañeros sindicalistas. Uno de sus primeros gestos fue compartir su sueldo con los parados de la zona. Apoya las reivindicaciones de los parados y le abren un expediente policial que le ponen las cosas muy complicadas para seguir ejerciendo en la universidad el rectorado la amenaza y piden su traslado pero sus alumnas no se quedarán quietas las alumnas de Simón se rebelan para no perder a una profesora tan querida los padres recogen firmas y Simón se queda y es que Simón tiene embelesadas a sus alumnas es una profesora que va por libre les dice que no es necesario que compren libros ni que tampoco sigan las normas establecidas ella les convoca a clases extras en las que no cobra nada pero en las que les enseña asuntos fundamentales de la vida por este hecho es detenida y aunque le informan que está prohibido vuelve a hacerlo Simón tiene ideales comunistas, pero no cumulga con Stalin. De hecho, está sumamente defraudada con el líder soviético. Para ella, Stalin, Hitler y Mussolini son líderes autoritarios similares. Simón lo que está es al lado del obrero, de la gente trabajadora que es explotada y trabaja en condiciones ínfimas, casi como esclavos. ...y con un salario que apenas les da para comer. En 1933 conoce a Boris Souvenir ...no, a Boris Subagin... ...un militante comunista de ideales similares. Bueno, pues ambos escriben... ...pero una revista en la que habla ...de la revolución de los proletariados. Simón lleva tiempo observando a los comunistas en Rusia y está totalmente desencantada su análisis crítico sobre el régimen dictatorial del líder ruso totalmente alejado al ideal revolucionario original es muy seguido por colegas que piensan de igual modo y su sabe que Simón es alguien muy especial es el único cerebro que el mundo obrero ha tenido desde hace mucho Boris considera que Simón es una de las mujeres más inteligentes... ...porque Simón no duda en arriesgarse al límite... ...por intentar comprender qué sucede a su alrededor. En 1932, la filósofa francesa de origen judío... ...viaja a Alemania, donde el fascismo es un hecho. Está muy preocupada por la escalada... ...que está llevando a Hitler a la cumbre del poder... En Berlín se empapa de lo que está ocurriendo y cuando en 1933 Hitler adquiere plenos poderes, sabe que será una auténtica catástrofe para el mundo entero. Comienza en secreto a ayudar a escapar a los alemanes ligados al mundo obrero, quienes ya están señalados para ser purgados por los nazis. De vuelta a París, acogerá en su casa al líder comunista Trotsky y a su esposa aunque respeta mucho a Trotsky eso no impedirá incendiarios debates entre ellos por culpa de la maltrecha revolución el matrimonio ruso estará brevemente en París para sentarse definitivamente en México donde Trotsky será finalmente asesinado por orden de Stalin pero Simón No siente que esté haciendo las cosas bien. ¿Cómo puede estar defendiendo los intereses y las injusticias que se cometen con los obreros si ella nunca ha trabajado en las inhumanas condiciones que trabajan muchos de ellos? Decide, por tanto, experimentar y es contratada en una fábrica de Alston como una obrera más. Trabaja frente a un horno con temperaturas insoportables, intentando no fallar. Comprueba con su propia experiencia en qué consiste el trabajo manual. Un trabajo, en la mayoría de los casos, muy duro, de muchísimas horas, que deja exhaustos a los obreros. También trabajará en el campo durante un tiempo. Así, comprueba de primera mano lo que es trabajar en una fábrica. Y también lo que es trabajar en el campo como un agricultor más. Ha constatado lo que es sentirse abrumada, agotada. Tiene el cuerpo tan derrotado que apenas tiene ganas para poder pensar. Eso le dio una clara perspectiva analítica que le ayudará a valorar la importancia del trabajo a la hora de socializar a los obreros, a la par, que reivindica la libertad del individuo. <risa> Y es así como Simón se convierte en una gran defensora de las huelgas Las primeras huelgas Cuando los sindicatos eran realmente necesarios Y defendían los intereses de los obreros por encima de todo Pero ella tiene una dicotomía interior que le hiere profundamente Por un lado su esperanza es la absolutamente necesaria revolución obrera Sin la revolución los trabajadores seguirían bajo el yu alienante y cuasi esclavista de los patronos o del Estado. Sabía que esa revolución solo podía ser acometida por los propios obreros, pero tenía sus riesgos. Si el movimiento no era generalizado y ejemplarizante, los obreros se arriesgaban no solo a perder su puesto de trabajo o incluso ir a la cárcel, sino también a que su familia pasara hambre». Los obreros llevaban muchos años sometidos y ya se habían acostumbrado a sufrir sin protestar. Por otro lado, el fracaso de la revolución en la Unión Soviética tampoco animaba a ello. La revolución en Rusia había supuesto tal decepción que parecía que soñar con los derechos de los trabajadores era una auténtica quimera. Aún así, Simón no se desmoronó. Los obreros tenían que recuperar la dignidad como personas sus dudas y su impotencia para cambiar lo que no le gusta le hacen cada vez más abrazar su fe en el cristianismo y de esa forma alivia su atormentada su atormentada alma de nuevo los vientos de guerra están asolando el mundo Simón se declara una pacifista ultranza, escribiendo y participando en manifestaciones a favor de la paz pero cuando estalla la guerra civil en España decide participar milicianos los no pasarán quiere saber quiere experimentar in situ si todavía hay esperanza en la lucha por unos ideales que cree justos y se traslada a España y entra a formar parte de la columna republicana de Durruti Simón toma las armas para luchar contra los nacionales liderados por Franco pero lo que ave allí le deja la sangre helada varios de sus compañeros de sus camaradas se van a gloriar de haber matado a unos curas sin ninguna justificación y aquello deja sin habla a Simón ella es una mujer creyente y a la vez con ideas comunistas y no entiende el placer y la sorna con la que sus compañeros le cuentan la anécdota de cómo han matado a dos sacerdotes a sangre fría Simón está horrorizada cuando escribe sobre la guerra cuenta las atrocidades cometidas por el bando nacional pero también los ataques injustificados de los republicanos nunca vi entre los españoles ni siquiera entre los franceses que vinieran a combatir o para pasearse nunca vi a nadie expresar ni en la intimidad repulsa, asco o la más mínima desaprobación por la sangre derramada inutilemente versada De nuevo desencantada con el género humano y con sus camaradas se marcha primero a Italia y más tarde vuelve a París. Y allí el panorama se presenta desalentador. Los nazis están en plena expansión territorial ganando batallas durante la Segunda Guerra Mundial y Francia ha sido como un caramelito porque se ha entregado sin luchar su familia es de origen judío y aunque no ejercen sus padres son agnósticos y ella practica el cristianismo pero sabe perfectamente que están en peligro primero huye de París a Marsella donde también se han refugiado muchos intelectuales franceses y se une a la resistencia contra los nazis escribiendo algunos boletines pero en 1941 los nazis desmantelan el grupo de la resistencia y es interrogada en un par de ocasiones consigue que no la lleven a duras penas a ningún campo de concentración pero sabe que ha estado muy cerca y pide ayuda a su hermano André Y él logra el visado para que viaje a Nueva York, donde se encuentran también sus padres. No obstante, el exilio en Estados Unidos dura muy poco. Vuelve a Europa y se instala en Londres, donde reportará a los periódicos y revistas sus reflexiones sobre el conflicto. Mm. ...poco antes del término de la guerra... ...la encuentran desvanecida en su habitación... ...y en el hospital... ...le comunican... ...que está enferma de tuberculosis... ...por desnutrición... ...resulta... ...que Simón... ...ha querido solidarizarse con las personas... ...que están en los campos de concentración... ...y lleva tiempo... ...haciendo ayuno voluntario... ...le pide a sus amigos que por favor que por favor no le cuenten nada a sus padres de su enfermedad y aunque es internada en agosto de 1943 en un sanatorio especializado, fallece el 24 de ese mismo mes a la temprana edad de 34 años algunos dijeron que fue un suicidio pero los que la conocieron opinan muy diferente no fue realmente un suicidio sino una forma de explorar la condición humana en sus aspectos más extremos y pienso que forma parte de esos seres excepcionales de tener la mano del otro Descubrí la historia de Simón Gracias a Frances Sánchez Gran amigo de La Rosa de los Vientos Y responsable del Inconformista Digital Que os invito a visitar Porque está muy bien Bueno, pues él me pasó el artículo de José Miguel Hernández Titulado Mujeres Guerra Ideales Y allí, entre otras guerreras está parte de la historia de Simón Bale deciros que los audios que habéis escuchado pertenecen al reportaje Postcapitalismo, Simón Bale, ¿verdad o nada? y por supuesto agradecer a mis compañeros Ana Rodríguez y también a José Manuel Gabriel su estupenda colaboración que vendrá que mi camino sin pensar sin pensar Me despido con lo que opina una de las personas que más ha investigado sobre la filósofa mística y activista Simone Bale, que hoy hemos rescatado del olvido. Y la historia sonreirá que Sócrates y Jesucristo hayan muerto por esta especie y yo quiero añadir el nombre de Simón Bale. Laissé parler mon instinct me guérit Puisque tout cela est bien trop court J'aimerais jusqu'à mon dernier jour Jusqu'à mon dernier souffle de vie